Estamos acá trabajando a full arreglando el aula Maestra de la escuela y Profesor sí. Ayer te volví a ver sonriente Frente a la suerte también de tres meses de vacaciones De tres meses de vacaciones Mi opinión, la cosa no es para risa si está... Yo no me paro como ministro de educación, me paro como gerente de recursos humanos Eso es lo que son. Si el docente no cobra, si las jubilaciones no se mueven, si no, hay pro, no se solucionan los problemas de infraestructura. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos, bajar los costos y, y los salarios son un costo más, bajar los costos y, y los salarios son un costo más. Un trabajador que no cobra es un trabajador que no come. La unidad es la, la solución a estos problemas. Y te Argentinos y argentinas que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla. Somos los trabajadores quienes ponemos en marcha la rueda del país. La peluca de Sarmiento, Zona Sur, un programa de educación hecho por educadores. nuevamente otro programa de la peluca de Sarmiento, Zona Sur Buen día Víctor, Nacho, Mariana Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, con un frijito lindo tomando un mate que viene bien, ¿eh? se fue el calor de una sí. buena vez, así que con más pilas con más ganas, con más bronca también, pero bueno Este, oh, nada, mejor. Menos sí. mal que se fue el calor, porque con la bronca que tenemos, más el calor hubiese sido una cosa. Explota, explosión. Y no sí. hay fútbol, explota. Explota ah. al doble, claro. Sí, sí, sí. No, yo casi no vine a <risa> fútbol, pero hay unos cuantos Los venía escuchando que la ese mal, comentario. En la abstinencia, claro, te sí, sí, sí. No, si el fresquito viene bárbaro, porque bárbaro. para mí este es el clima ideal, me falta un poquito de sol eh, a la tarde, pero es el clima ideal, viste, bueno, tengo que hacer trámites, lo hago. Tengo que ir a pagar y bueno, lo hago, hago la cola. Tengo que cortar el pasto y solo tengo tiempo a las 2 de la tarde y así y puedo lo salir, hago. Claro, sí. Bueno, pero también está. No, no es todo lindo. No, nosotros estamos muy, como muy entusiasmados, ¿no? Pero la verdad que si uno se pone a pensar en cómo arrancó el año, sobre todo para, para la cuestión educativa, está como para estar con como una bronca, tensionados. Hay una cosa como de estrecho, la verdad que eh, me entusiasma ver que nos ponemos de pie y damos la lucha, ¿no? pero siempre que hay un conflicto uno también es como que se siente un poquito golpeado, ¿no? Por la situación y con muchísimas expectativas de qué va a pasar la semana que viene, ¿no? Me parece que estamos todos ahí esperando a ver el lunes eh, a medir fuerzas de alguna manera, ¿no? Sí, por ahí un poco golpeados pero con fuerza, ¿sí? Me parece que el paro que se viene se viene muy bien, muy masivo. Eh, vamos a estar hablando ahora en un ratito nada más del paro, no inicio. Eh, las reuniones paritarias de la semana, lo que se habló en la semana. Eh, vamos a estar hablando también de los discursos de la apertura de sesiones en Nación y en Provincia. Eh, María, ¿nos trajiste algo de Victoria Santa Cruz? Sí, una, una, perso una persona bastante desconocida, pero muy interesante: compositora, coreógrafa, diseñadora peruana, que tiene dos, dos características. Primero, es mujer. Uh -huh. Y negra, así que vamos a sumar esas dos características en una sola persona Y sus, sus manifestaciones en su vida Y bueno, y después explicar un poquito lo del paro de 6, 7 y el 8 eh, El 8, recordemos, paro internacional de mujeres Y vamos a hablar un poquito de algunas cosas que se pueden eh, trabajar desde género en la escuela Pero para iniciar Con Onda, como decimos siempre, vamos a escuchar un poquito de música. Antes les pasamos los contactos. Los teléfonos son... 4233 4848 y 4233 5560. El Twitter es arroba la peluca mb. Y podés hacerte amigo por Facebook de Domingo Peluca. Y ahora sí... Una chacarera de las conocidas. Bien. Vuelve a cantar el coyullo, después de un año sin huella, vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera. Es el hombre americano, corazón en la batalla, que bebió mi abrazo fuerte de parche y de madrugada. Aanconciliados y cantores, zakarera de... Mariana, fuera del micrófono, que lo tuvo un poco de vecino. Lo tuvo un año y medio de vecino, sí, sí, linda gente. Sí, sí. Molestaba la noche con la guitarra, ¿no? Se ve que... Pero bueno. No, no, no. <risa> <y voy acá risa> el domingo <a> la mañana, <risa> cuento, dormir, cuento. rally, <risa> te pido, por vi favor. Una, viví un año y medio en Unquillo, ahí donde vive el rally, no es de, de Córdoba, pero vive hace muchos años ahí. Los domingos se arma peña en las, en las eh, plazas, un domingo por mes se arma peña en las plazas de Unquillo y va todo el pueblo a bailar Ay, ahí. Este, a veces están los Coplanacu, la verdad que es muy lindo, muy linda. Un lindo pueblo, una linda fiesta. ¿eh? Buenísimo. Bueno, les decíamos que teníamos que charlar sí o sí, por cómo estamos, porque está caliente, caliente, de la paritaria, del inicio y demás. Este, habrán visto por los medios que hubo una reunión el 28, una reunión en la que no hubo eh, una propuesta concreta. Y bueno, y vamos a escuchar entonces un audio eh, con las voces de la semana, con esta no propuesta y qué pasó ayer también. Increíblemente no hubo propuesta salarial, lo único que atinaron decir los ministros que era lo que diera la inflación. Increíblemente hay un nivel de improvisación de este gobierno que no se entiende. Vienen a la, la tercera reunión, el ministro dijo, no, bueno, dejemos el 18. El gobierno dijo, bueno, que iba, pasaba un cuarto intermedio hasta mañana a ver si podían configurar una propuesta. La gobernadora dijo que los gremialistas no eligieron el mejor camino. No obstante, aseguro que los docentes merecen un mejor salario. Aún. Cuando ya convocaron al paro, vamos a seguir convocando al diálogo. El paro es nacional, lo van a llevar adelante, lo vamos a llevar adelante más de 70 eh, sindicatos de, del país por esta falta de convocatoria a la negociación del gobierno eh, nacional, porque falta también una complementariedad que, de, que tiene que definir el gobierno nacional, a no ser que también desestime eso, es definir el FONIS del Fondo Nacional de Incentivos. Tenemos que revisen la actitud incluso del paro nacional. No tiene razón de ser. Vamos a trabajar para poder llegar a un acuerdo como lo dije de hacer, aún con un paro convocado. No somos no. los docentes los que buscamos el conflicto. Es el gobierno nacional. Porque está negado al tema de la paritaria nacional. Concretamente pues, ofrecimos. 800 pesos a cuenta de futuros aumentos para los ingresos inferiores, los salarios inferiores a 15 mil pesos. La propuesta sintetizada fue 800 pesos a cambio de entregar los paros de lunes y martes. Nuevamente el gobierno de la provincia de Buenos Aires le ha mentido a la sociedad y a los docentes. Salimos eh, negociando como lo propusimos el primer día. Básicamente la negociación obligatoria es eso. O sea, ya que no nos podemos poner de acuerdo en seguir negociando, tenemos que echar manos a este remedio legal. Estamos eh, notificando una audiencia para el día 8 de marzo. Bueno, escuchábamos eh, primero a Baradel después de este primer ofrecimiento, esta primera reunión de la semana, la del 28, en la que no se llegó a nada concreto, en la que no hubo un ofrecimiento concreto, que es lo que estaba diciendo, básicamente, esto de a medida que la inflación vaya subiendo, irá subiendo el sueldo. Este, después también a Petrocini, de FEB, eh, explicando que este es un paro nacional, este... Y después también la escuchábamos a Vidal, al ministro de Educación y al ministro, por último, de trabajo, eh, diciendo esto de que eh, se pasó a la conciliación, bah, se pasó, se forzó, se llegó a la conciliación obligatoria, después de una reunión que hubo ayer, en la que eh, se ofreció por única vez para resolver esto, y a cambio de que eh, se, se levantara el paro de lunes y martes. 800 pesos en mano para aquellos que, eh, mano en negro, claro. para aquellos que cobren menos de 1.500 pesos, para, los que cobran de, para aquellos que cobren menos de 15.000 pesos de sueldo, para los que cobren eh, arriba de 15.000 eran 1.200 y bueno, aumentaba, pero bueno, los de 30.000 un poquito más, pero ya son los contaditos con la mano, la mayoría eh, de los docentes iban a cobrar, el ofrecimiento era 800 pesos por única vez en negro. A, a condición parte, de que se levante el pago, ¿no? Sí, y además a cuenta de futuros aumentos, ni siquiera era un plus, tipo los bonos de fin de año, que, que es un, una cosa extra, o decís, bueno, 800 más y me compro algo o lo guardo, no, era cuenta de futuros aumentos. No, pero no solamente es una miseria, sino que es así como decimos Nacho, y es en negro. Y esto que decía Petrocini me pareció importante, ¿no? El ofrecimiento es para vender la, para vender la lucha. Exacto. Es una coima, básicamente. Claramente. Eh, bueno, la reunión fue en La Plata y, y no se llegó a ningún acuerdo. Esto no se aceptó, no lo aceptó ninguno de los seis gremios de la provincia de Buenos Aires. Recordamos que el paro es nacional, eh, así que en todas las provincias se va a llevar adelante. Y sí nos sorprendió... Eh, que en la reunión de ayer participó SOEM, que hizo una presentación, un gremio. Un eh, gremio nuevito, ¿no? Más o menos, ¿o, o no. No, no? No sé cuántos ¿No? años tiene, me parece que ya tiene unos cuantos años. Eh, SOEM es el sindicato de empleados de minoridad y educación, que no tiene tantos docentes, pero bueno, también tiene docentes, eh, que pidió eh, participar en estas reuniones, hizo una presentación, el juez Luis Arias lo, bueno, lo aceptó, participó, Apoyando eh, la posición del gobierno. Sí, Siempre hay algunos ajustes. Apuesto aceptó jo. por eso, claramente. Este, nada, y me llamó muchísimo, me golpeó incluso, escuchar eh, a la dirigente Susana Mariño que decía: si sí, el 18% fue bueno para estatales, también, fue bueno para doce, también es bueno para docentes. Recordemos que Estatales, SOEM, fue uno de los gremios de estatales que aceptó el año pasado ya el 18% de aumento para estatales. Eh, ATES es el gremio que que rechazó esta, este aumento, y eh, bueno, y vino ahí a apoyar al gobierno. en la reunión del gobierno. Esta reunión no se aceptó la miseria que se estaba ofreciendo, claramente. Pero ¿Cómo bueno. estamos con las provincias? O sea, porque esto sabemos que como es un paro nacional, eh, no afecta solo a Buenos Aires, tengo la ciudad de Buenos Aires. El gobierno, en los medios, después vamos a analizar un poquitito la, algunas apariciones de, de, en los medios de, de los funcionarios y un poquito los discursos de Vidal y de... Y de Macri. Pero me llama la atención que el gobierno siempre dice... Como que está casi todo arreglado. Ya son ocho provincias. Bueno, ¿y cuáles son las provincias que arreglaron? Entonces le preguntan. Bueno, no sé muy bien. Porque yo sé que Misiones... La periodista, por ejemplo, que escuché ayer... Yo sé que Misiones... ¿Qué otra más? San Luis. Claro, San Luis arregló con el 40% de aumento. Uh -huh. Por eso arregló San Luis. Eh, y después... Y no saben bien qué decir de pero... otra provincia. Cuando puedes saber, en realidad... Eh, hay una o dos provincias que cerraron después están todas, o muchas en conflicto bueno, pero más allá de eso como el paro es nacional y es convocado por la CETERA eh, hay que ver si los docentes a pesar que los docentes de San Luis se arreglaron pues, recordemos que este, un 40 y un 60% se aumentó a toda la administración pública y todos sus funcionarios en San Luis hay que ver puede, puede llegar a parar en solidaridad Totalmente. Al, Totalmente. Al, al, al resto de los docentes del país, entonces ese es un tema, yo quisiera resaltar esta cuestión de que es un paro nacional y el motivo, el motivo es que el gobierno nacional no llamó a paritaria entonces la paritaria hay que recordar, no hay que olvidarse nunca eso de que se, el gobierno nacional negocia con los, con los gremios un piso eh, salarial y, y después condiciones de trabajo también para todo, el, para todo el país, eso no se dio y, si, y hubo una... Y, es como el primer paso que dio el, el gobierno en cuanto a su estrategia de embarrar la cancha, de menospreciar a los docentes es, en vez de llamar a paritaria nacional, hizo que juegue la paritaria a la provincia de Buenos Aires entonces, los docentes, que eso es lo que se está jugando, por eso está tan, tan eh, complicado y tan confuso eh, el, la, la discusión porque en realidad, eh, el gobierno del PRO lo que está haciendo es jugar al 18% de la provincia de Buenos Aires y después que eso se ha tomado como referencia para el resto de las provincias eh, eh, por eso es tan importante y está tan mediatizada la, la discusión Sí, recordemos que eh, el, ya, la paritaria nacional eh, es una ley está en una ley, o sea, uh -huh. tiene que haber una paritaria nacional que el gobierno está desoyendo esa ley y que está dejando a su suerte a todas las provincias eh, que si no se pone este piso nacional eh, las provincias se arreglarán y la nación entonces no cumple eh, con, con algo que está en la Constitución, o sea, tiene que avalar la educación pública, tiene que este, promover la educación pública, tiene que ayudar y si las provincias no llegan, como pasaba en otros años, eh, al piso de nación, entonces la nación tenía que ayudar con plata a las provincias. El eh, ministro de Educación dijo que no es necesaria la paritaria nacional porque este gobierno ya fijó un mecanismo para el piso que se debe eh, aceptar. Eh, ...como para todas las provincias, un piso nacional... Este, ...este mecanismo lo que plantea es que los docentes... ...no pueden cobrar eh, más, menos que el mínimo vital y móvil ...más un 20%. Ese sería el mecanismo que ya se eh, fijó el año pasado... ...y como que ya quede de ahí en adelante. Ahora, un mecanismo que sube automáticamente... ...con el mínimo vital y móvil no da oportunidad... ...no es una paritaria, no hay discusión, no hay negociación el estado hace solo por lo tanto no es válido cuando la ley dice que tiene que haber paritaria, que tiene que haber una negociación está hablando de que esto de que haya dos partes y recordemos salto a, a lo que pasó ahora en provincia donde eh, se está o, obligando eh, a volver a clases, donde el gobierno quiere obligar a volver a clases y demás con la conciliación obligatoria el gobierno está haciendo ahí eh, de mediador y de patrón entonces eh, están metiendo las patas por afuera del plato, están haciendo cualquier cosa. En estas situaciones la Constitución provincial establece que hay que organizar un nuevo organismo que medie en el conflicto. No puede el gobierno provincial, siendo parte, también ser juez y dictar conciliación obligatoria. Claro, la Constitución provincial lo dice. Exacto. Bueno, y nos preguntaba Nacho qué pasaba con las provincias. Bueno, en el caso de Misiones, vos, decías Nacho recién que Misiones arregló, pero en realidad el conflicto es bastante complicado, porque si bien uno de los gremios arregló por el 13% absolutamente vergonzoso, Nosotros estamos chillando por el 18, ellos se arreglaron por el 13. UTEM, uno de los sindicatos emisiones, ratificó el paro para el 6 y el 7 porque no aceptan ese cierre. Es decir que emisiones sigue en conflicto a pesar de que UPDM, que es el sindicato que arregló por ese 13%, va a clases. En el caso de San Luis, bueno, recién contaban ustedes entre el 40 y el 60%, fragmentado, pero es un 40, entre un 40 y un 60% según la categoría de, de, del docente o del empleado ...de la administración pública. En el caso de Córdoba, Córdoba perdón, la UEPC anunció el paro de 48 horas... Eh, ...sumándose al paro nacional. El gremio pretende una suba similar a la que habían conseguido... ...en el año 2016, donde los docentes lograron... ...entre un 21, 21 y un 25% de aumento. El jueves pasado, el, no perdón, el anterior, el 23... ...se dio la última reunión, que no, no, no dejó demasiados avances... Grajová, que es el, ministerio, el, perdón, el ministro de Educación de la provincia, rechazó el aumento que, pro, que propone la UPC y dejó ver que espera que la, la nación aporte ese dinero que los docentes pretenden. Sí, y bueno, Santa Fe, ¿lo nombraste o no te escuchaste? No, ah, te Santa Fe, eh, 19,5% con cláusula gatillo. Pero después miraba entre las propuestas de las provincias, la mayoría con cuotas. O sea, Tucumán el ofrecimiento del 23% en tres cuotas, Entre Ríos 18% en tres cuotas, Catamarca 18% en tres cuotas, eh, Corrientes 18%, ajustable inflación. Esta, esto es como lo que va eh, siendo moneda corriente común en todas las provincias. Se va naturalizando, ¿no? Digamos, el aumento en cuotas. Uh -huh. Sí. Eh, en no. Ciudad de Buenos Aires, les cuento que también la situación es muy parecida a la de provincia, solo que en Ciudad de Buenos Aires plantearon dos cuotas. Claro, sí, Sería que aumento, rechazado. Totalmente rechazado. En dos reuniones, una en la del 23 de febrero y otra... Este, ayer. Sí, el 28, creo que fue el martes pasado. Y ayer también tuvo una, hubo una reunión ¿Eh? en capital. Es... En la que Soledad Cuña no fue, la ministra de Educación no fue. Uh -huh. Ahí tenemos otro dato interesante. Eh, bueno, rechazado el el acuerdo, en medio del conflicto del famoso dietazo, no sé si han visto la, han, ha habido un aumento para ministros de Ciudad de Buenos Aires excesivo este, casi obs, obsceno digamos eh, un aumento en provincia de provincia fue antes? Sí, ¿Sinfo? sí. sí. 18.240 pesos para cada uno de los ministros. La ministra Sola Cunha está cobrando unos 140.000 pesos por mes. Mm, bueno. También, otra provincia que, que está en paro es eh, Entre Ríos, que va directamente toda la semana después de, la, de los eh, ofrecimientos vergonzantes del gobierno de Entre Ríos. No solo van 48 horas, sino que eh, siguen a, hasta el viernes. Bueno, y en esta tónica que decías, Mariana. Eh, leí en el diario La Nación que el gobierno modificó su presupuesto en publicidad y propaganda, aumentó 1.985 millones. Oh, nada. Uy, eso lo tendríamos que comentar después cuando hablemos de cómo están trabajando los medios. En contra de los docentes, porque eh, se ven cada cosa. Eh, sí, se esmeran, son... digamos. Yo creo que lo hacen hasta por placer, sí. digamos. <risa> porque qué, qué, vos sí, sentís no. que le ponen ganas. No sé si vieron en un programa, no sé. ¿Le que ponen ganas con... o le ponen plata? ¿cómo le ponen sí. todo. Yo, yo creo sí. que ya es más de plata, es más, más que por plata. Vos sentís que lo Ve, hacen porque docente, les gusta, claro. sí porque lo llevan en el alma. Niños eh. hablando, no sé si han visto niños hablando de lo, cómo les gustaría volver a clase, una o sea, no. cosa... Morboso. Pero bueno, se, se difundió un video en un programa de, no me acuerdo, periodista, donde era muy vergonzante los periodistas a, a, tratando de direccionar la respuesta de los chicos y algunos de los chicos no, no les daba bola igual. Uh -huh. digamos, pero sí. ¿qué, qué te, La periodista le decía, ¿qué te parece si, si vos no tuvías clase durante dos semanas? Una cosa, sí, el paro. Es de, y atrás de la periodista esa había otro. Pero esperá, no le digas eso al chico, que son dos días nada más. Claro. Qué cosa. Bueno, bueno. Eh, el, hablábamos hace un ratito esto de, de la medición de fuerzas del de lunes, ¿no? A ver cómo estarán las cosas con el paro, con la marcha y demás. Eh, yo creo que venía pensando, hay un proceso que es complejo, que acá hemos hablado bastante, de una pérdida de, de matrícula en la educación pública, a veces un aumento en las privadas por múltiples motivos, que no vamos a analizar ahora. Pero digo, cada vez más me parece que, que parte del partido se juega, de la lucha se juega en lo que hagan o no los docentes de privados, ¿no? Digo, ¿qué tan significativo sería si hubiese un paro masivo en la educación privada? Si los docentes de los privados acompañaran, acompañáramos, digo, porque yo también trabajo en privada, eh, masivamente, contundentemente, una medida de fuerza, digo, ¿no? Creo que eso me parece que es lo que rompería los esquemas, digamos. Sería realmente este, disruptivo, ¿sí?, una medida de fuerza de las que hay al comienzo de año, generalmente, en la escuela pública tuviese una repercusión masiva en privados hay muchos docentes de privados que son muy temerosos, hay muchos que no, no saben muy bien si están cubiertos o si no el sindicato así que vamos a escuchar un minutito nada más, un audio del sindicato de docentes privados de SADOP Compañeras y compañeros, ratificamos el paro nacional docente para el 6 y 7 de marzo paritarias ya Por estos días y desde el Gobierno Nacional y algunos medios masivos de comunicación social, se ha pretendido confundir sobre los motivos y oportunidad del paro nacional de 48 horas dispuesto por SADOP y los otros gremios docentes nacionales. Para llevar claridad a donde algunos pretenden enturbiar las aguas, decimos el paro nacional de 48 horas dispuesto por SADOP para los días 6 y 7 de marzo próximo para todas las modalidades del sistema educativo nacional que incluye A todos los docentes privados, desde los que trabajan en el nivel inicial hasta los del nivel superior universitario, se realiza como protesta, reclamo y llamado de atención ante la falta de convocatoria por parte del Gobierno Nacional de la Paritaria Nacional Docente y su anunciada desactivación por parte del Ministerio de Educación, encabezado por el licenciado Esteban Bullrich. Bueno, es un mensaje, creo, más que claro para, para la comunidad educativa y para los docentes de la escuela privada que esperemos que acompañemos de manera, de manera masiva la medida de fuerza porque estamos todos en la misma bolsa porque cuando vengan aumentos van a venir para todos y porque profundizamos la desigualdad cuando hacemos paro en el público y en el privado no, así que, hay que tenemos que actuar de conjunto porque somos todos trabajadores y somos todos trabajadores de educación. Bueno, nos vamos a la tanda. Somos la radio de los payadores y de los cantores populares. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. Comienzo de espacio publicitario. Creemos en nosotros, en el grupo que formamos, en el trabajo, en el desarrollo, en los emprendimientos, en los proyectos y en los planes. Creemos en nuestros clientes. Creemos en el campo. Federación Patronal Seguros. Los riesgos existen. Por eso... Nada mejor que un buen respaldo. Representante en la región, Organización Echeverse, San Vicente, Cañuelas, Bransen, Canin y más de 15 sucursales. Consulte por nuestros planes para el productor rural, seguro de granizo, seguro para maquinarias, accidentes personales, ART, seguro de transporte. www.estudioecheverse.com.ar Federación Patronal Seguros, 90 años asegurando su tranquilidad. Bicicletería Eduardito, un nombre y una trayectoria de casi medio siglo reparando y vendiendo bicicletas. Bicicletería Eduardito, rodados nuevos y usados, venta de repuestos, eficacia, rapidez y economía son nuestras principales herramientas. Bicicletería Eduardito, calle 23, esquina 1 en el corazón de Guernica. Hay encuentro de payadores recibiendo con honores a Chile como a Uruguay. Séptimo encuentro que trae una profunda emoción. Y si a esta presentación quiere decirle presente, lléguese hasta San Vicente al predio de la estación actuará por Uruguay, José Curbelo por Chile, a Américo Huerta e Ignacio Reyes por Argentina, Marta Suín Carlos Ferra, Gustavo Gaviña Emanuel Gaboto, Cristian Méndez y los locales David Tocar, Luis Genaro y Daniel Subirí Entrada libre y gratuita Auspicia, Ministerio de Turismo y Cultura de la Nación y Municipalidad de San Vicente En el municipio de Presidente Perón, ponemos la tecnología al servicio del vecino. Ahora puede enviarnos reclamos, consultas y sugerencias a través de la plataforma WhatsApp. Mande texto, mensaje de voz, fotografías o videos y a la brevedad estaremos atendiendo su inquietud. 11-22-27-89-34 11 22 27 89, 34. 11. 22-27-89-34 Siga su municipio a través de nuestro sitio web www.presidenteperon.gov.ad Perón, ¡qué grande, ¿Qué grande sos? sos! Municipio de Presidente Perón Karina Pirulet, Intendente Vicenter Shopping Mall. Más de 40 locales comerciales para hacer más fácil tu compra. Cotizón, fábrica de somillas, estilista, estudio jurídico, registro de las personas, reparación de celulares, bar y las mejores ofertas de supermercado El Faro. Vicenter Shopping Mall. Avenida Presidente Perón y Pampa, San Vicente. Fin de espacio publicitario. Somos la radio donde convergen todas las voces. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. Hey, esto es para ti, mamá bicho. Y quítense porque se están quedando calvos. Es que es para ti. Tengo la peluca. Para que te la ponga. Oye. Apenas, apenas siete años. ¿Qué siete años? ¡No llegaba a cinco siquiera! De pronto en la calle me gritaron ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¿Soy acaso negra, me dije? ¡Sí! ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. ¡Negra! Y me sentí negra. ¡Negra! Como ellos decían. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! Como ellos querían. ¡Negra! Yo di mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra negra negra ¡Negra, NEGRA! NEGRA! NEGRA! NEGRA! NEGRA! NEGRA! NEGRA! NEGRA! Y pasaba el tiempo, y siempre amargada. Seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. ¡Y cómo pesaba! Me alací el cabello, me volvé la cara. Y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, ¡Negra, negra, negra!".". hasta que un día que retrocedía retrocedía y que iba a caer negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra! Adelante, no quiero lacia mi cabello. No quiero y voy a reírme de aquellos que por evitar según ellos que por evitarnos algún sinsabor llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? Negro. ¿Y qué lindo suena? Negro. ¿Y qué ritmo tiene? Negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro. negro, negro! Santa Cruz Gamarra, nacida el 27 de octubre de 1922 en Lima, Perú, y eh, bueno, partió en la misma ciudad hace dos años, cuando cumplía sus 91. Compositora, coreógrafa, diseñadora, por influencia de su papá, escritor y dramaturgo, y de su mamá bailarina, Victoria se convirtió en la voz del arte negro peruano. Como contaba recién el poema, descubrió a los cinco años, negra, y a partir de ese momento empezó a, junto con uno de sus hermanos, a... Eh, investigar quiénes son los negros en Perú y a partir de eso eh, se convirtió en una representante artística del de, de movimiento afro, afroamericano. Eh, bueno, se inició en el mundo de las tablas junto, como contaba recién con Anicomedes, uno de sus siete hermanos, y se convirtieron en grandes estudiosos del folclore peruano. Encontré en lo que había heredado como ancestro, África, la base para ponerme de pie. El negro nunca fue esclavo, porque nadie puede esclavizar su ritmo interior, que es la única guía del ser humano. Una hermosa cita que saqué de una de las tantas este, biografías que leí de esta hermosa mujer. Victoria fue becada por el gobierno francés y viajó a París para estudiar en la Universidad de Teatro de las Naciones en 1961. Siete años después, de regreso a su país, fundó Teatro y Danzas Negras del Perú. Viajó difundiendo la cultura negra del Perú y fue una de las pocas mujeres latinoamericanas y negras catedráticas en la Universidad de Carnegie, Carnegie Mellon, en Estados Unidos. En 1973 fue designada directora del Conjunto Nacional de Folclore del Perú, cargo en el que se mantuvo hasta 1982. Los últimos años los pasó en su, en su querida eh, Lima, pero viajó dando talleres por Estados Unidos y por Europa, hasta sus 91 años, donde eh, nos Con, te, con te, una te, fuerza te, tremenda. Tremenda, tremenda. Qué impresionante, sí. muy bueno. Bueno, y con esto recordamos a esas mujeres que dejan huella, eh, y a los oyentes les recordamos que eh, el 8 de marzo es el Paro Internacional de Mujeres, el paro se va a llevar masivamente en más de 40 países. Eh, y bueno, también está bueno poder trabajarlo en el aula. Eh, Esta mujer que nos traías, Mariana, está muy buena para poder trabajar en el aula. Eh, este audio en particular tiene una fuerza tremenda, me encanta. Y bueno, y tenemos un montón de mujeres en la historia que aportan y que se pueden trabajar. Yo traje algunas películas para trabajar específicamente eh, la problemática de violencia de género. Algunas son muy fuertes, se pueden pasar fragmentos. Y traje, bueno, primero traje Las Argentinas eh, para recomendar... Están La Patota, que es una película eh, que ya tiene unos cuantos años, de 1960, La Sartén por el Mango, de 1972, La Mala Vida, también de 1972, El Caso María Soledad, 1993, Patrón, 1993, Antigua Vida Mía, de 2001, La Mosca en la Ceniza, muy fuerte pero muy buena, 2009, La, la Plegaria del Vidente, 2011, Sal Si Puedes, 2012, Refugiado 2014 y algunas eh, bueno, clásicas más conocidas como pan y rosas de estas hermanas mexicanas que, que llegaban a primero una y después la otra a Estados Unidos, trabajando como la mayoría de, de los migrantes, eh, pero con la característica de ser mujeres, lo cual es mucho más complicado, eh, que relaciona el problema del trabajo, la migración y el género. Eh, Trece Rosas, también otra película muy buena. Eh, basada en hechos reales de las 13 fusiladas durante la guerra civil española y La Fuente de las Mujeres, que es una que a mí, una película francesa de 2011 que me encanta recomendar, me encantó verla y trabajar eh, en la escuela que es sobre un pueblo imaginario en algún lugar del norte de África eh, donde bueno, las mujeres deciden hacer una huelga de sexo para reclamar eh, ciertos derechos específicos que, de ese momento y de ese lugar. Bueno, recomendadas para trabajar, para ver Y para trabajar en la escuela ¿Tenés la cita, Ah, sí, es eh, Bueno, en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora se, se va a realizar, bueno, este paro internacional de mujeres Como bien decían eh, La convocatoria, una de tantas Es eh, este 8 a las 17 horas en Plaza Moreno Para marchar con la campaña nacional Contra las violencias hacia las mujeres Bien, y ahora nos vamos a escuchar un poquito de música. ¿Qué trajiste, Nacho? Los visitantes. Los visitantes oh. y después seguimos. En caliente. Zorgen, door dat u Bueno, Tanta Trampa, eh, uno de mis bandas preferidas, uno de mis discos preferidos en caliente Hablando de Tanta Trampa, eh, vamos a brevemente hacer un par de análisis de, de los discursos de apertura de sesiones ordinarias Que hubo esta semanita, el miércoles primero, ustedes saben que siempre arranca primero la ciudad de Buenos Aires Después el, La Nación y la provincia tercero Nos vamos a quedar con un poquito de lo que dijo Macri y Vidal Ambos discursos, eh, en ambos casos, digamos, este, tuvieron una referencia a la educación lógica. Siempre suele pasar porque los discursos de inauguración de sesiones se suelen dar en, en medio de conflictos. En realidad, en el discurso de Macri no estuvo tanto como en el de Vidal, la cuestión del conflicto docente. Eh, a ver, por ejemplo, Macri hizo... me quedo con tres cosas que son promesas más que nada. Porque él habló de una revolución educativa, bueno, uno de esos términos vagos que no se sabe muy bien a dónde apuntan. Él prometió tres cosas, entre otras cosas. Dice, en pocos días lanzaremos el programa Asistiré para detener la deserción e ir a buscar a aquellos que ya abandonaron. Bueno, no sé en cuántos días, no sé qué será, pero hay una promesa ahí que hay que ir chequeando más adelante. Conectaremos 2.000 escuelas rurales a internet a través de satélite ARSAT-2. Hay que chequear después más adelante si esto pasa. Y luego, bueno, después este, insistió, pidió, por favor, al, a, a la Asamblea Legislativa que crean, creen el Instituto de Evaluación de la Calidad Educativa. Sí, algo de lo que veníamos hablando nosotros acá en el programa desde el año pasado, bastante. Eh, después, en el caso, bueno, en el medio que él hablaba, ¿no? Eh, los únicos que fueron a la plaza fueron científicos del CODICET y algunos docentes de, de CETERA. A protestar. Así que eh, fueron muy bizarras las fotos de él saludando cuando llegaban el auto, no sé si las vieron a Congreso. Sí. Saludando una plaza que en realidad eh, había 50 personas y eran científicos de protestando, nadie más. o sea, Y un despliegue policial aparte de unos 1.500 efectivos entre ejército, policía y gendarmería. O sea, una ¿Hubo cosa algún forcejeo en el medio? Y... Sí, en el medio, bueno, el, el docente de Cetera, yo vi ahí unas caras de UTE y demás conocidas, en, pasaron un vallado y fueron a acercarse al, al Congreso para pedir por la paritaria eh, nacional. Vamos un poquito a lo de Vidal. Vidal sí ya tuvo bastante más este, presencia de la cuestión educativa en sus discursos. Yo voy a leer algunas cositas que, que también hay que chequear si son verdad o no. Eh, ella dijo que aumentaron 100% los montos que enviamos a los comedores escolares. Esto, Sabri, es acá como me comentaba sí, que sí. era Sí, sí, claro. Hubo un aumento real el año pasado, un aumento importante. Eh. Se pasó de 6,30, si no me equivoco, a 12 pesos, pero la realidad, incluso cuando ellos lo presentaron, es que se reducían los cupos de comedor supuestamente porque se mejoraba la calidad de la comida con este aumento. Incluso, ¿se acuerdan que había hecho con una nutricionista todo un plan eh, de alimentación para las escuelas que contemplaba cosas como, no sé, este, todo con nombres muy bonitos, pero que sabíamos que era salsa fideos con salsa o que, que era todos los días arroz, fideo, arroz, fideo? Este, entonces, sí, hubo un aumento, es real, acompañado de una reducción enorme en, en la cantidad de cupos de comedor. Bien. Después, bueno, habló sobre nosotros, los docentes, eh, declararon un paro cuando todavía faltan 10 días para el comienzo de clases, que fue una decisión arbitraria. Acá no hay que volver a decirlo, el paro es un paro nacional... Y por la eh, falta, digamos, la ilegalidad del gobierno nacional de no convocar a la paritaria nacional. Bien, y que así el conflicto que... viene desde noviembre. Exactamente. Uh -huh. Dice, el pasado ya nos demostró que los paros no nos llevan a un lugar mejor. Uh -huh. Ni en el salario de los docentes, ni en la educación de los alumnos. Esto es una mentira, pero grosera, porque lógicamente que si no salimos a parar, el salario nuestro se destruye. Y así las que, condiciones en las que estudian los chicos también. Después dice, en los últimos 10 años, la educación pública en la provincia de Buenos Aires... Se privatizó de hecho. Cada vez más familias eligen a la escuela privada sobre la pública. Las escuelas elegidas no fueron además las de cuotas más altas, sino las de cuotas más bajas. Yo acá le quiero dar la razón a la, a la gobernadora, pero hay que analizar las causas de esto. El destino de la educación pública no es responsabilidad de los docentes, es responsabilidad de los gobiernos y las políticas educativas que se vienen llevando adelante hace años y años y años. Entonces puede ser verdad esto, el problema o el tema es que no es responsabilidad, por lo menos eh, si, nuestra puede ser mínimamente nada más. Sí, si vos le preguntás a una mamá, a un papá, eh, por qué estás llevando, muchas veces, no en lo común, digamos, por qué estás llevando al nene a una escuela privada, si tiene la escuela pública a mano y demás, eh, una de las razones es que te dicen eso, bueno, los paros, y después cuando lo empezás a charlar, decís, bueno, eh, pero sabes por qué hay paros O sea, y las condiciones de la escuela, las condiciones en las que se educa el chico o sea Esto que decís vos, Nacho, no es nuestra responsabilidad, sino que te fuerzan a, llevar, a, a llegar hasta ese, hasta ese tipo de medidas. Y lo otro este, es, muchas veces, lo, lo cotidiano en la puerta de la escuela que escuchás es, bueno, pero es que la escuela pública se cae a pedazos. Este, no, en la otra tiene esto, en la otra tiene lo otro. Bueno, sería genial si el gobierno deja de eh, subsidiar a las escuelas privadas y pone esa plata en la escuela pública para que no se caiga a pedazos. A eso quería ir justamente porque esas son escuelas, justo, dice cuota más baja porque son las que... Tienen escuela, cuota baja porque están subsidiadas y la mayoría son confesionales. Entonces el Estado también es responsable de que esto pase y que se vayan a la escuela privada. Eh, Vidal resaltó mucho, diferenció mucho lo que ella eran los gremios o los dirigentes gremiales y los maestros o los docentes. Si uno analiza el discurso, ella en un momento, todo lo que tiene que ver con lo bueno, lo positivo, el maestro y el docente, que va todos los días, que trabaja, qué sé yo. Y después son los gremios o los dirigentes gremiales, los malos. Eh, o sea, partiendo un poquito las dos cosas. Algo de esto es real también, es decir. Nosotros, digo, los docentes o los, o los maestros, no siempre están bien representados por eh, dirigentes gremiales. A ver, si algo queremos hacer nosotros de, de este pequeño espacio, un montón de cosas, entre ellas aportar al recambio de la dirigencia sindical, que nos parece que no siempre representa a las bases docentes y al, al trabajador de educación. Pero ella claramente lo está haciendo para dividir, para que restemos fuerza al, al, a la, la lucha y al plan de lucha que estamos gestando. Sí, en relación a esto, Alejandro Finocchiaro, Ministro de Educación de la Provincia, había dicho, no sé si lo vieron en estos días, eh, que admiraba a los maestros que no hacían paro y, y no firmaban su, su, su asistencia para no caer en las trampas de, lo, de la burocracia y de la dirigencia sindical, no, o sea, rescatando al maestro que no para en función de los malos, no, que son, es el gremio sindicato, el, el que llama la huelga y demás. Para cerrar un poquitito, otra comparación, eh, otra similitud entre Vidal y Macri. Bueno, para, los dos fueron formados en su totalidad en la escuela privada, ¿no? Macri ya sabemos, Cardenal Newman. Eh, Vidal fue a primaria y secundaria a la eh, algo, medalla milagrosa, un colegio religioso, ellas de flores, aparte no es, no es bonaerense, eh, es porteña, eh, y después era la UCA. Es decir, ninguno de los dos tiene carrera, tiene desarrollo... O, o, en la educación pública ¿Han pisado una escuela pública eh, no ¿verdad? sé alguna pero la realidad es que acto? no han estudiado ahí seguro ¿Sí, no? eh, y después en los dos casos tienen esta cosa muy pro no de tomar a fulanita de tal entonces la maestra Sandra de Salta que le pasó tal cosa eh, Macri nombró a dos maestras en Salta amenazadas porque hicieron repetir hicieron repetir no no tomaron un examen por una piba repitió el año y fueron amenazadas después las maestras mismas salieron a decir que estaban en contra de Macri que son manipuladas, que utilizaron su nombre políticamente y después tomaron el otro caso tanto Macri como Vidal nombraron a María Marta, era una docente de La Plata amenazada por un alumno para que no desapruebe. Así que esta cosa muy, no sé cómo decirlo, como frívola, como medio ¿no? de tomar la sí, como la, la foto con el bebé que le dan un besito, viste. Sí. Bueno, en ese caso. Así que, bueno, es un poquitito... Hay, hubo más en los discursos, la realidad, que, pero, pero que no tiene que ver con la educación. En particular el discurso macrista, de Macri me pareció que... Bueno, los dos macristas. Muy apuntado, ¿no? A 80% anti-K, digamos. Realmente lo de Macri fue como muy dirigido a eso. Esto, bueno, estamos en campaña, en campaña ¿no? Eh... Y después, bueno, también le habló directamente a Varadel. Eso salió mucho en los medios. Los medios les encanta poner a Varadel en la tele porque, claro, como el tipo es bien presentable, entonces a ellos les aporta poner de mostrar un poquitito. Y creo que la estrategia de ellos tienen es básicamente personalizar entre Macri y, Vida, entre y Vidal por la buena imagen que tiene Vidal y la imagen regular o mala que tiene Varadel. Bueno, en relación a esto, eh, nos pareció interesante trabajar hoy, hubo un comunicado de jefatura regional de la región 5, a la que pertenecemos, por ejemplo, el municipio de Almirante Brown, sobre una orden que fue dada aparentemente en forma oral de cesar a los docentes provisionales y suplentes este año, eh, así, de sopetón, digamos, nos encontramos todos los docentes que estamos en esas situaciones, con la aparente propuesta de cesar en nuestras horas, que significa perder trabajo, básicamente. Nosotros consultamos a Quintana, docente de la agrupación La Verde, eh, para que nos contara... Brevemente, ¿en qué situaciones un docente provisional o suplente cesa de su cargo respetando el estatuto del docente? Es decir, respetando la ley y no de esta manera, así, en formas de órdenes orales. Vamos a escucharla primero contándonos cómo cesa un docente provisional. Con respecto al cese de los docentes provisionales, está establecido en el capítulo 19 del estatuto del docente, en el artículo 109. Ahí establece eh, el, el, las formas o el orden en que el docente provisional cesa y por ejemplo si hay cierre de cargos cursos u horas cátedra eh, o también porque hay una designación de un titular eh, ya sea por eh, de, que haya elegido por acto público o que ingrese por movimiento anual docente o disponibilidad, un servicio provisorio o un titular también que haya pedido reincorporación, entonces eh, el, el, el directivo de la escuela tiene que. Eh, realizar un acta eh, y establecer, en, para poder establecer entonces, quién es el docente provisional que va a cesar y eh, siempre, hay que tener en cuenta lo que se establece en el artículo 109 del capítulo 19 del estatuto del docente y entonces, bueno, primero va a cesar el personal que no esté en condiciones para el ingreso a la docencia luego hay que tomar eh, de los que están sí en condiciones y si están inscriptos en el listado, ver el listado oficial, eh, o el 108A o el 108B, que son los que están en vigencia eh, para ahora el primero de marzo, y bueno, el que esté en, en menor orden de mérito en dichos listados es el que cesa. Y eh, después, además también, eh, esto con respecto a los titulares, pero eh, Si cesa un provisional, el titular que desplazó a ese provisional eh, tiene que desempeñarse en el horario y curso que ese provisional tuvo que cesar. Todo esto está, repito, está establecido en el artículo 109 del capítulo 19 del Estatuto del Docente. Bueno, estos datos son importantes en, justamente en estas, en estas semanas que tenemos actos públicos los docentes que nos desempeñamos en el Estado... Y bueno, hay movidas, hay eh, este tipo de situaciones. Lo importante es tener en cuenta que lo que dice el estatuto del, del docente es palabra santa, digamos. No uh -huh. hay que permitir este tipo de situaciones. También el, se está dando el caso de cierre de cursos en algunas escuelas por movimientos de alumnos y demás, cursos que quedan con poco, poca matrícula, se cierran eh, los cursos. También hay que tener en cuenta los artículos los capítulos que mencionaba eh, la compañera Viviana en estos audios. Vamos a escuchar qué pasa en el caso de los docentes suplentes. Y en el caso de los, del personal docente suplente, también eh, dentro del capítulo 19 del estatuto... ...en el artículo 110, establece cuándo el docente suplente cesa. Que eh, es cuando se reintegra el titular o provisional que estaba ausente y que él reemplazaba... Y también puede ser que si en el distrito reubican transitoriamente por, por una disponibilidad o por un servicio provisorio o una reincorporación a un titular eh, y como no existen vacantes en el distrito, puede ser entonces que un titular también lo desplace de esa suplencia y, y después el orden también para que, que es establecido para el cese docente suplente eh, también se, se es lo mismo que lo que está establecido para el personal docente provisional. Bueno, en relación a esto, tanto el SUTEBA como el Consejo Escolar de varios de los distritos y de aquí de Almirante Brown se manifestaron en contra de esta decisión totalmente ilegal del CSD de provisionales y suplentes a través de una directiva oral. Así que hay que tenerlo en cuenta. Bueno, y como nos estamos por ir, antes de irnos queremos felicitar eh, a la lista multicolor que se formó en el distrito, acá en Almirante Brown, que es una lista de oposición al oficialismo dentro de lo que es UTEBA, estamos hablando del de sindicato de UTEBA, este año va a haber elecciones, eh, es una lista eh, amplia, de con unidad. varias agrupaciones, sí, de unidad, eh, de compañeros, eh, bueno, estamos muy contentos de que se haya formado esta lista, le mandamos, si viene eh, es una lista en la que eh, las diferentes agrupaciones nos unimos y la remamos y la peleamos, eh, vamos a mandarle un, un, una felicitación especial y un saludo enorme a Verónica Van, Van Wingarden, como me cuesta el apellido, Ay, sí. este, de la EP16, que bueno, está como candidata a secretaria general. Un beso enorme, que aparte es una compañía de la Verde súper luchadora. Yo quiero felicitar acá a las compañías presentes, Sabrina y eh, Mariana, que titularizaron horas en oh, sí. el público la semana esta y con la felicidad que se pudo ver. Bueno. Yo, en mi caso, después de, gracias, después de nueve años de inestabilidad, <risa> titularicé, sí. Bien, y yo quiero mandarle un saludo eh, a Miguel y a toda la familia que se acaban de comunicar con nosotros y dejamos su solidaridad con todos los docentes. Uy, muchísimas Muchas gracias, Miguel. Bueno, y ya nos estamos yendo, nos volvemos a escuchar el próximo sábado. <risa> A pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. In mijn Almanac heb ik een fechadvacie, la del día en que dijiste que tenías que partir. En debes andar por nuevos caminos para descansar la pena. Hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando, inventando esta esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir.